The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled of pain. <laughs> There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride ball with a feeling of the knees. He briskly fris the tommy remains, dropping the print crimson stains and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. Well, he smiles Throat. He hungers in his secret dreams. The heart embraces brew machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, a class of 1998 show. The situation, tragedy. Grand opera slick with soap. Cliffhangers with no hope. The water in the flooded gallery. <laughs>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 Este sí, micro está eh, ya este, y que están descolocados. ¿eh? que sería Anedonia si no empezara con una pifia como por ejemplo esta de, ¿eh? de subir el micro que en un ye, ¿eh? Estas cosas pasen, ¿eh? Estas cosas pasen, ya normal, no, no os preocupéis, que ya es la cosa más normal del mundo, que pasen estas cosas en Anedonia. Por cierto que bueno, ya ves que, que empieza un poco tarde, ¿eh? No llegué tanto porque llegara yo tarde, ¿eh? como porque eh, la configuración del sitio está un poco, vamos a decir, complicada. ¿eh? Vamos a dejarlo un complicada. Y eh, que claro, a ver, llegué yo aquí, la verdad es que todo. Vale, hombre, sí, reconozco. Llegué sobre la hora. ¿eh? Llegué sobre la hora. Uy, Ay, ay, ay Ah, perdona, ya que estoy... Bueno, ya que llevo una cosa más de, de las que, que están pasando. Bueno, pues que eso, que, que llegue sobre la hora, ¿eh? Y bueno, para, bueno, como ya tiene uno, oye, ya son tables, ¿eh? Que llevo muchos años yo haciendo radio, entonces digo yo, bueno, pues pasa nada, llego, llego sobre la hora, pero, pero, hostia, en un momento, oye, pues pongo yo eh, todo lo que haga falta... Eh, Eh, arranco la ordenada, meto la musiquena, pongo los cascos, toda la movida, tío, para que el programa salga de puta madre. ¿eh? Bueno, pues resultó que, que no llega tan verdad. Para empezar, resulta que, bueno, pues el ordenador apagado, cosa que está muy bien, porque es una manera de aforrar energía, ¿eh? Flipáis, veis? La, la factura la factura de, de la electricidad que llega a Radio Cuca, veisla y flipáis, de verdad, ¿eh? Que podéis quedar absolutamente flipados cuando la veáis, porque es porque tremenda, y es una cosa tremenda lo que lo que nos viene aquí. Normal, oye, pues entre un ordenador otro ordenador, tenemos dos, luego que si sí el emisor, después que si sí el amplificador, después que si sí? bueno tenemos moviendo movidas, entonces está bien que el ordenata te ha eh, te ha pagado, no tiene falta si tiene falta de estar siempre prendido uno, que el que eh, el que nos lleva la lo que lleva todo lo que lleva la emisión en en, en en en la tau, ¿Eh? cuando no hay, cuando no hay directo. Entonces, bueno, pues claro dicho que está bien, ¿no? Claro, que yo lo que yo lo que pasa. A, ver, a ver. Perdón, que estoy protestando conmigo mismo. ¿eh? Estoy protestando conmigo mismo porque es, pasen cosas aquí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que resulta que, que el ordenata está en cuestión. ¿eh? Yo prendí, lo di al botón, lo dejé lo arrancando y cuando lo mira resulta que tenía puesto ahí un rollo pidiéndome la contraseña. ¿eh? Claro, antes este ordenador no tenía contraseña, pero ahora tiene la contraseña. Cosa que llenos mal también, joder, vamos a ver, porque imaginemos, ¿eh? Que cualquiera puede venir aquí y prender el ordenador. Claro, si no tiene contraseña, por prenderlo cualquiera, ¿eh? Hostia, no, no, hay que tener un cuidado de la hostia, porque lo, lo dicho, viene cualquiera y prenderlo. Uy, y, y eso no, no puede estar permitido. Después, claro, pasa una cosa también, que eh, claro, por aquí pasa muy bien de gente, ¿eh? a hacer seriamente el su programa y tal y entonces bueno, pues igual requiere prender el ordenador o reiniciar lo de mi madre entonces claro pues oye lo más conveniente es poner un, un letrerín y pegado una pegadilla eh, con, con la con la contraseña para que para que puedan prender el ordenador bien claro el, el ordenador tiene contraseña porque no eh, porque no van a prender algún desaprensivo pero coño pues con, la, con el eh, Con el post y he puesto con la contraseña, además pon contraseña, radio tal, ¿Eh? <ríe> y es curioso, pero bueno, oye, son cosas que pasen, joder, va, vale, normal, ¿no? Me ¿no? pues si, sí, que si no, cualquiera viene no prende, luego no, pasame otra cosa más. Voy, voy poner la voy a poner el, el, el cantar de Anicio, la sintonía y tal, y, y yo siempre la abro con, con un con un con un como se dice, con un reproductor, coño, con un reproductor determinado. Pero, ay amigo, resulta que, resulta que ese reproductor este ordenata no lo tiene, ¿eh? Entonces bueno nada, abrimos lo con otro, que no pase nada, ¿eh? que, que muy bien, eh, ese otro y tal, lo que pasa. Bueno, pues, Qué pasa este micro que que, que de sonar no ahora vuelve a sonar eh, a ver y que tengo a ver, que estaba te yo diciendo que bueno que no que no va que no va ese ese reproductor o sea que no existe que no está instalado ese reproductor entonces bueno pues nada habrá que hay que usar otro que no pasa nada que si otro que va perfectamente lo que pasa que la la cuestión eh, y que la cuestión y que claro mm, Joder, que como no lo conozco, pues he hecho un poquillín de tiempo más. Después, claro, también me pasó una cosa. Eh, che, che, che. Int estoy intentando instalarlo, pero pone aquí para o eliminar software, necesita autenticarse. ¿Eh? Yo pensé que se decía autentificarse. Bueno, anda, vamos a ver si llega si la misma contraseña. Para mí que no, esto va a ser otra, pero bueno. A ver, a ver si de caso esta. Oh qué pena, fallé, no pude instalar el, el reproductor porque fallé, claro, es pues, normal, claro, la contraseña que te ha puesto que te ha puesto aquí, pues resulta que, que no llega la de la de poder instalar cosas, ¿eh? claro, porque lo mismo bien cualquiera y instala una cosa, ¿eh? Y eso no, no, no puede permitirse, no te ha permitido que cualquiera instalar una cosa. Coño, estaría bueno. Anda que no tenemos aquí, ¿eh? <ríe> Ay, madre de Dios. Bueno, veis que estoy repugnante. Estoy repugnante en plan viejo. ¿eh? A joder. He hecho... Ahora pasa otra mo otra movida, ¿eh? otra movida rara, pero bueno. Eh, no pasa nada. No pasa nada porque ya lo ya lo, ya lo arreglamos. ¿eh? Enseguida. Hay otra movida aquí con el con el ordenata. En fin, bueno, pues que, que luego para pa eso, para un terminar, para un terminar encima voy a poner el, el cantar y a mí ya me parecía raro. Estaba sonando el, la espada de Damocles en el atau y, y estaba sonando música pero muy alto, tío. Y digo yo qué raro, porque el rapaz este, de, el espadero este, el espadachín Por una, la música bien y tal, fue una muy buena realización en ¿eh? el programa. El, el paisano chana de cómo, de cómo se falla esta movida, no como yo, que no tengo ni puñetera idea. El paisano chana, chana de Dios. Bueno, pues la historia es que está ya en Y claro, pongo decir Zara y ala, deja de sonar el paisano, el espadachín, pero pero sigue sonando la música. Y digo, pero bueno, pero que llegué esto y tal. Y la movida allí que había abiertos. dos, dos zaras, dos reproductores de estos de. y estaban sonando, dos programas en el, en el, en la tau diferentes, una movida la hostia. Luego, para arriba, póngome a. Póngome a. a mirar aquí para cambiar programas y tal. Y resulta que lo que llega la barra de tareas, de esto que se mete para abajo cuando no, cuando no estás mirando, ¿eh? cuenta lo que vos digo, ¿no? que, que, que, que quieres. Que quieres tú, pues, oye, cambiar una cosa, cambiar de porjo a tal. Y resulta que no puedes, porque, porque, porque, por, por, por, porque, se esconde ¿eh? Y entonces hay que, hay que poner ahí la flechina para que salga, ¿eh? No sé, otra cerrada que no sé por qué está puesta así. A ver, voy a ver si se va a cambiar, ¿eh? Que con lo que echan yo de informática, igual, igual este soy quien. Mira, a ver, a ver. Pon aquí sistemas y seguridad Y no va a ser Redes internet Ahí tampoco Hardware y sonido No, son ni, ni hardware ni sonido Programas Para instalar o instalar No Cuentas, apariencia Joder Igual Esto de cuentas apariencia nah, No, no creo Accesibilidad Joder, chaval Vaya movida Uf, No tengo ni puta idea de, de, de, de, de cómo hay esta historia Joder, encima está raro, tío Ah, oh, qué asco. No, yo no sé cómo cómo se fue, Bueno, anda, pues nada, ajo y agua. Nada, no os digo que hoy, que hoy tengo yo el día, eh, tengo yo el día completo. Bueno, como por ya veis que, que que prácticamente siempre que vengo, eh, que siempre que casi siempre que vengo que vengo yo aquí, pues oye, eh, eh, tengo tengo una serie de, de problemas, pero bueno, en fin, qué vamos a qué vamos a hacer. Voy a, voy a, voy a, voy a, no sé qué voy a hacer porque bueno, eh, en fin, mm, eh, bueno, vais a sentir un cantar. Ya sé que ya muy pronto, que llevamos 10 minutos de programa y que no hay plan sentir ya un cantar, pero, oye, estoy estresadísimo ahora mismo con todas estas movidas que, que me pasen a mí aquí nada más llegar, pues, pues, joder, puedes descansar un poquillo y eso, vosotros seguro que vos pasáis bien, ¿no? Y si vos vais mal, pues pues mira, jodéis vos, yo lo que vos digo siempre. Que no no en es que me gusta a mí, que vos jodáis, pero si a falta, yo, oye, no un mosquito ¿eh? No un mosquito para nada. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes pones What the fuck. Esto me hace gracia. Pongo lol, lol. Esto es que te ríes. <risa> Esto es que te tronchas. Lol. Esto es que te has quedado flipado. <risa> What the fuck. Mírate este vídeo Lol. Mira la madera. Omg. Mira estos colgados. <risa> What the fuck. Esto es que le quieres. Con un tres y un pico.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 Si algo te estremece pones OMG. Si algo no lo entiendes pones what the fuck. Esto me hace gracia, pongo lol, lol. Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas, lol. Esto es que te has quedado flipado, what the fuck. Mírate este vídeo, lol. Mira la madera, OMG. Mira estos colgados, what the fuck. Esto es que le quieres, con un tres y un pico, podría ser un pito.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 y me tomeo eh, el, la mi calidad de, de realización del, del programa está metiendo metiendo miedo el espanto eh. oye porque suena esto tan bajo si está a tope cago la ley no si ya os digo que tengo hoy un día eh, repugnante pero repugnante de, de los guays a ver este otro micro que o oh, este micro no va tampoco joder que va suena hoy tíos De verdad, bueno, de, de igual porque, para el caso patates, porque la historia ya que, eh, que suena, que está grabándose. ¡Ay, Dios mío! Bueno, voy a coger este, este otro. A ver qué pasa con este. No, vaya vaya noche, eh. ¡Joder! Bueno, esto que, a ver, llevo más un, un cuarto de hora del programa, que si, 20 minutos. Eh, ya puso un cantar, cosa que no es normal en mí. pero ya que para arriba, para variar ¿eh? para variar, porque esto pasa también todos los semanas <risa> yo no sé pa que, pa ¿por qué me extraño ya? porque me extraño ya de que todavía no un presente ni siquiera el programa, joder bueno pues ¿qué estoy esto? Eh? ¿anedonia, joder? ¿qué coño va a ser en Radio Cuca ¿en el 107.3 la frecuencia modulada? ¿eh? o en www.radiokuka.org ¿Eh? Si llueve, si son las 10 y pico de la noche, ¿qué coño va a ser? Joder, son las 10 y 25, pues ¿qué coño va a ser? Pues... ¡Anedonia! ¿Y quién es el que... ¿Eh? ¿Quién es el que... fae Realiza, dirige y produce y la, Mi madre, fa de todo en la Anedonia El Anedonico Miserable, ¿quién va a ser? Joder Hay que deciroslo todo, ¿eh? <risa> Buenas noches, Avery. Seyas quien seyas. Estoy hablando con un chateru. ¿eh? Con un chateru, que no es un chateru. Un chateru y él que anda con chatos. Un chateru y él que se me mete al chat. Hay uno que se me metió al chat que dice que, que ye West Avery. ¿eh? Aquí lleva ese tu es West. Hasta yo esta noche llamo me West también. Yo soy West Chanel. Bueno, anda, por lo menos oye Chanel. Queda una cosa así muy. Muy fino, muy bueno. <ríe> Oye, va, Chanel, ¿Mm? pues yo soy Chanel. Y este otro y Avery. Bueno, en realidad ahí pone Avery, ¿eh? Pero eso debe pronunciarse Avery. Digo yo porque esto de Englishise, ¿eh? Hombre, al lo mayor lo de West pues Chanel, no había que decir Chanel, había que decir Chanel. Pero bueno, yo gusta pues también lo de Chanel. Yo soy West Channel, porque yo en realidad soy el aneadorico miserable, pero como esto no me deja identificarme ¿eh? con, el, con el mi nombre, de verdad, pues soy el, el, el West Channel. ¿eh? Esta noche soy el West Channel. ¿Qué eso A ver, y qué buenas noches. Joder, vaya tensión inicial, ¿eh? <ríe> encima esto suena mal porque claro no tiene no tiene esponja Voy a esto que estáis que estáis sintiendo ¿eh? y, y quitais la esponja en ¿eh? la esponja o esponja a un micro ¿eh? para pa ponerlo a otro ¿eh? sí bueno son cosas que no... iba a decir son cosas que se van a la radio y ¿eh? mentira no soy estadounidense es normal para hacerlo en la radio mucho menos en directo pero joder yo algo porque Porque quiero y porque por Javier por, por mío, como como os digo siempre. ¿eh? Bueno, pues que una tensión inicial de, de del copón. y me viene bien, me viene bien porque porque precisamente para ¿eh? pa, para descargar tensiones, ¿eh? como este estrés que, ¿eh? que yo tengo de mano. Bien muy bien a hacer una cosa de la que yo tenía ganas de de hablar esta noche. Bien eh, muy bien que, que te claven agujes. ¿Eh? Que te claven agulles por el cuerpo. ¿eh? Hay los que dicen que, que eso oye en eh, recibir una sesión de acumuntura. Bueno, yo digo que te claven agulles. ¿eh? Tenía ganas de hablar de, de esto esta noche porque, bueno, eh, esta semana ¿eh? arrancó arrancó la, la actividad de, de, de, un, de una sala, de, de un salón de, de terapia. está con montura en ¿eh? un sitio al que vas y a cambio de, de dinero clavante agullas el cuerpo ¿eh? pero bueno clavante lees con un criterio ¿eh? con un criterio y con unos muy buenos con un objetivo y con unos muy buenos resultados y ¿eh? y, y verdaderamente y verdaderamente impresionante lo bien que resulta ¿eh? yo por lo menos les, les veces que fui tengo que decir que funcionó muy bien funcionó muy bien curóme curóme de algunos problemas eh, no iba a decir problemas importantes bueno no, tampoco tampoco en ningún caso tan importantes pero bueno sé sí que hieren bastante disruptivos para bastante disruptivos para mí ¿eh? de algunos de los problemas que que tenía que me resolvió la la ¿eh? lo de clavar agullas. y bueno pues para arriba resulta que, que este sitio ¿no? este este centro eh, ábrelo, pues eh, el mío compuntor, ¿eh? el, el, el rapaz que me suele a mí clavar clavar agullas en el, en el cuerpo que no hay otro que el megu el el trovador ¿eh? el trovador arrancó esta semana con con un, con un proyecto muy guapo ¿eh? que, lle, que lle el centro el centro de acupuntura es el primero que hay en nubio, que yo sepa, bueno, no es el primer sitio que hay en View en el que puedes recibir acupuntura, pero sí es el primer sitio que está dedicado en, exclusivamente a, a, a, específicamente a esa actividad, eh, a, a la acupuntura. Vosotros diréis, oye, que no puedes hacer, que no puedes hacer no publicidad en la radio, que esto es una radio libre. Bueno, me voy a aprovechar, eh, voy a aprovechar para pa intentar eh, aclarar un poquiñín ese eh, ese concepto, eso de que, que no se puede hacer publicidad en una radio libre. Siempre sí, pues, decir, una radio libre cómo no se va a poder hacer publicidad hombre. Cómo no se van a poder citar marques y tal. Acuerdo mundial los los rapacinos estos que hacen este programa tan guapo el de ¿Cómo se llama? Eh, Friday Night Fever, ¿eh? Estoy de, los, de los viernes por la tarde, a las, a las 8, me parece que llegue, ¿eh? sí, creo que llegue a las 8, eh, claro, también ellos falen de muchas cosas y entre otras cosas de de novedades, de novedades tecnológicas, de, de informática ¿eh? y de, de nuevos dispositivos y estas cosas y, y también fa, haciendo los rapazos unos, unos, también dando unos circuloquios para no decir el, el nombre de los marques porque supuestamente no se podían decir marques en, en la radio y joder, pues como no se van a poder decir, vamos a ver a lo mejor, claro, la gente está está eh, está ya mediatizada digamos, por eso que que, que que sentimos siempre en la tele o tal de no, no puedes decir la marca no, no, no, el no y tal, claro, pero porque qué ye? Coño, porque en esos sitios, ¿eh? si, si alguien quiere que, que se mencione la, la marca de su producto, de la su empresa con demás, tienen que pagar. ¿eh? Entonces lo que no toleren, lo que no permiten, y que se, se den esos nombres, se den esos marques gratis. ¿eh? Tienen que pagar. Claro, el pagar tiene una cosa. ¿eh? Eh, el pagar tiene que, oye, pues lógicamente eh, quien paga existe. ¿Eh? Y bueno, pues lógicamente el, el patrocinador, ese ¿sí? que se mencione la somarca, ¿eh? que se diga lo bien que lo fae, ¿eh? aunque lo faiga mal, ¿sí? y bueno, pues ese sería también una, unos contenidos, que sé yo, pues seguramente el anunciante de, de productos, yo que sé, de poricultura, ¿eh? Pues no tolera que el su anuncio salga en un sitio, en un programa, pues que se dedique, yo que sé, a, a promover espectáculos violentos o pornográficos o movidas así. O bueno, igual sí, que sé yo, siento gente muy raro, pero ahí, bueno, pero la, la movida, <risa> y que eh, posiblemente no, ¿vale? Posiblemente, posiblemente no, tengan una exigencia, ¿eh? y posiblemente el presentador de eh, de ese programa de radio comercial o de o de televisión pues posiblemente tenga que decir lo bueno que lleve el producto es o o lo satisfactorio que lleve esa marca aunque sepa perfectamente que es mentira ¿eh? Aunque él en la vida haya probado ese refresco, va a decir que ese refresco está de puta madre, eh, que llevo buenísimo, eh, y aunque ese refresco lleve ahí azúcar y ácido escórbico, la de mi madre, va a decir que llevo sanísimo, que mola mogollón, y que llevo muy sano, y que no sé qué, eh, porque claro, ¿eh? y el que paga, bueno, la, la radio es libre, eh. ¿Eh? Eh, muchas veces ya eh, más más veces te expliqué este esta cosa este concepto la radio libre yeah, libre precisamente porque no tiene ninguna dependencia no dependemos de, eh, de de una gran empresa de un mecenas que nos pague de, de un ayuntamiento no dependemos de nadie. No dependemos de, de los perros que nos dejan los anunciantes, porque no tenemos anunciantes. ¿eh? Entonces, ¿sí? como no estamos obligados a decir que una cosa es buena, que nos gusta, que tal, pues entonces posiblemente ¿sí? la gente, de un, los locutores de cualquier radio libre, cuando digamos que una cosa es buena, va a ser posiblemente porque creamos que efectivamente es ¿eh? buena. ¿eh? no hay otro motivo para decirlo, no que yo ahora eh, eh, falle publicidad al, al centro este de, eh, de la comuntura del mi amigo el trovador, ¿eh? no que falle publicidad porque porque él me pague y me diga, oye tío, mira a ver falle publicidad en el tu programa, ¿eh? en Radio Cuca porque así no, pues hoy tú y un esperres y dices esto y dices lo de más allá, no joder, yo simplemente digo esto porque Porque yo la puta verdad, porque me siento muy bien, ¿eh? y porque os recomiendo a todos que vayáis, ¿no? si hay un vistazo a su página web, en www.acopuntoroviedo.com, y bueno, pues escogéis vosotros y vais en un baile. yo de vosotros, pues diría, ¿eh? diría, y joder, pues, eh, faceréis lo que queráis, pero yo también faigo lo que quiero y yo falo de, de la empresa de mi amigo porque me da la gana. Y nada más, y nada más eh, falo de la empresa del mi amigo porque me da la gana, y además porque me sirve de pie para falar de todas esas terapias alternativas, ¿eh? todas esas técnicas parasanitarias, ¿eh? todas esas maneras de. Eh, de devolver el, el equilibrio y el bienestar, el buen funcionamiento al organismo y que no necesariamente pasen por la intervención de un licenciado. Por cierto, licenciado con un doctor. Bueno, pues la movida ya que a ver. Yo, desde que ya era ya pequeñín, ¿eh? Eh, yo acuérdame de toda la vida de que cuando te lesionabes, cuando te mancabas, cuando torcías un tobillo o cuando te dolía un brazo, ¿eh? pues acuérdame perfectamente de cómo, bueno, pues cuando yo llegaba a casa y comentaba eso, pues ninguno, ¿eh? nadie, ni a mi igual ni a mi igual ni, a mi, huel, ni, a mi, huel, ni a mi madre, nadie decía, ay pues hay que ir al médico. rápidamente al médico, no no decían hay que ir al curandero, buscar un curandero. La primera vez que tengo memoria de ir a un curandero, curandero un término que bueno puede puede llamar error para otra gente significa otra cosa, para otra gente un curandero y y un, un, un negro con plumas en la cabeza bailando y, y haciendo cánticos raros alrededor de un paisano también pa un curandero llena más eh, aquella persona eh, que tiene un conocimiento extremo sobre sobre los huesos el sistema muscular eh, y es capaz sencillamente con esas manos de ver lo que lo que está mal eh, y sencillamente con esas manos relátelo ¿eh? Eh, yo el primer recuerdo que tengo y teniendo yo cuatro años eh, un día bueno pues salí con el, con el mio pa una de las pocas veces uno de los pocos una de los pocas acordancias que tengo del, del mio pa por desgracia son pocos eh, yo acuérdome que salí con él y acuérdome que ese día estaba nevado o chélao o o algo poliestiro. Y entonces, bueno, pues andábamos dando un paseo por el Campellín, ¿da acuerdo? Me gustaba mucho el Campellín. de pequeño vivía al lado del Campellín y bueno, sigue siendo un parque que a mí que a mí trae muchos recuerdos y un sitio prestoso, para mi bueno, pues la historia y que estábamos al Campillín y estábamos jugando a a patinar pelas pelas veré desde de las escaleres. ¿Eh? Yo que No sé ni cómo se llaman, este murete que tiene las, la escalera, allá, coño, que, que no pasa mano no porque está muy bajo para pasar la mano. Pero bueno, eso, lo, ¿cómo se llama? El, ¿Un rodapié? Un, bueno, qué sé yo, ¿cómo coño se llama? Pero vosotros seguro que me entendéis, ¿no? Bueno, pues estábamos jugando a, a, a resbalar para ahí, a patinar. Y, bueno, pues él el, el collíame, ¿eh? porque yo era pequeñín, ya os digo, tenía, tenía cuatro reñinos. Y él collíame y y vaya me resbalando por allí y tal. Y, bueno, pues en una en una de estes, ¿eh? pues, bueno, yo no sé exactamente cómo fue, porque, bueno, la acordancia está entre la nublina de aquel día, aunque me acuerdo de cosas, no me acuerdo de, de todo. Y, y, bueno, el caso es que resbalando por allí, en algún momento, por lo que fuera, torcí un, un tobillo, ¿eh?, Y, y bueno, pues es un cielo, es Gonciel Todillo. Y, y bueno, pues nada, para ser que yo ahí, eso ya no me acuerdo también, acuérdome más que nada porque me lo contaron, que me, me llevó para casa, para la casa de mi madre y los mis abuelos, y bueno, pues sin hacer ningún tipo de intervención previa. Y entonces, todo esto ya te puedo digo me lo contaron, eh. en aquel momento sí que parece ser que la mamá y los vuelos decidieron llevarme al médico ¿no? y bueno, pues el médico eh, diagnosticó una luxación ¿no? o dislo el, ya lo mismo luxación que, que dislocación ¿eh? dislocación, disloque, un movimiento alternativo muy guapo bueno, bueno vamos a, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de movimientos culturales Eh, bueno, pues la cuestión de que... Bueno, pues a mí el médico ese diagnosticó que se me deslocara el tobillo. Pero no penséis que la cosa fue más allá, que dios y diagnóstico y dijo no, pues hay que ponerlo en el sitio, hay que no sé qué, hay que arreglarlo, y tal... No, no, por lo visto el tratamiento eh, yéndose a, a vendalu eh, y a mandarme para casa a guardar reposo. Claro, por lo visto, según me cuenta la mi mamá, Pues era muy difícil, me imagino que yo, muy difícil a un niño de cuatro años eh, eh, conseguir mantenerlo en reposo. El niño de cuatro años gatea, intenta ca calear busca la manera de moverse, y bueno, pues por lo visto, esa ya, ya era la cuestión. Y bueno, pues nada, decidieron los, los, los meus gualos, que yo eran los que más sabían de estas cosas. Que lo que había que hacer y era y era llevamos un curandero. Cuando decidieron esto, por lo visto, llevaba ya 15 días, una cosa así, ¿na? eh, nada, pues pues eso, arrastrándome porque no podía caminar y, y bueno, pues gateando y, y sin poder apoyar aquel, aquel pie. Bueno, pues nada, eh, cogieron ellos y dijeron que había que llevar un curandero. Y por lo visto, esto también me lo contó mi huelo, claro, eh, bueno, pues estaba un día comentándolo en el bar, ¿eh? que deban llevarme no sé quién no me acuerdo cómo se llamaba uno de creo recordar que me dijeron que está que andaba per per Bayovin que deban llevarme a uno de de Bayovin y entonces otro de los del bar dijo no me no vamos a llevar al guaje si, si, sí sí bueno sí sí curar cura y arreglarte y tal pero fue mucho daño hombre velas este es el propio guaje llevarlo mejor a este y te dije la dirección de un paisano de de Ayatores, ¿eh? ese pueblo que está eh la, la parte suroeste de la de la ciudad y dice no este y guaje va a ser mayor y tal y ahí bueno pues ya vuelven un poco los míos los míos eh todo estoy que viene hasta ahora quitándolo de lo de resbalar pelos eh pelos Muries de del Campillín ¿eh? eso sí que lo tengo más o menos en la Alcordanza aunque sea ya ...aunque se y así en Teneublina... Eh, ...todo lo demás cuento lo ...bueno, pues porque me lo dijeron ...y porque me lo contaron... La, la, ...los mezcuelos a mi mamá... ...pero pero esto ya vuelvo yo a... ...al acordarme, a pensar que me acuerdo... ...puede ser un recuerdo... ¿eh? construido, ...no, no ser un recuerdo real... Porque bueno, vosotros igual nunca pensasteis en ello. Si te haces sentir este programa, ya me sentisteis a mí despoticar acerca del tema, ¿eh? Porque resulta que bueno, la memoria a mí fascina bastante. Es una función del, del organismo que me tiene bastante, que me tiene bastante a mí abocado. Me, me llama la atención. Oye, y me llama la atención el eso, cómo somos capaces de, de, de construir acordances de tal manera. que llega un momento en que somos capaces de, de, de, de, de tan construir de una manera tan precisa, ¿eh? tan completa, ¿eh? tan, tan, con tanto detalle, que, que llegamos a, a dudar si efectivamente estuvimos allí o no estuvimos allí. Con lo que bueno, podemos llegar a la, a la conclusión, si esto pasa de, de manera consciente, ¿eh? Eh, podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor algunos de los algordances que. Que tenemos y que estamos convencidos de que son reales, pues igual no son tanto como nosotros como nosotros pensamos. ¿eh? Eh, son un poquillo, pues eso, construyes, ilusorias. ¿eh? Bueno, yo estoy, recuerdo que voy a contaros ahora mismo, ¿eh? de cuando fui así, así curandero a, a Llatores, eh, pues no sé si es verdad o si es una reconstrucción a partir de lo que me. ...de lo que me contaron, ¿vale?... Eh, ...hay otros casos de... ...de que después comprobé... pero de este es de muy niño... ...de cuando la, la... función memorística empieza... ...a furular... ¿sí? ...y empieza a plasmar de algunos... ...de algunas primeras impresiones... ¿sí? que son, bueno, los que después, ahora, cuando somos fielos, acordámonos como los nuestros primeros recuerdos de niños, de la infancia. Hay otros que sé que son verdad, porque, bueno, pues pregunteles y tal, y es, oye, esto fue así, fue así, no, no, sí, sí, pues sí que fue tal. Bueno, eh, hay casos en los, en los que, eh, no, este no lo sé, nunca pregunté, eh, entonces no sé si exactamente y así, como vos como vos cuento, pero bueno. Yo el me de, de ir en, en coche, ¿eh? de aquella coche del mío Gualu, que ya era un, un Seat 850, de cuatro puertas eso ya era un verdadero luxo, eh, cuatro puertas a menos, un 850. Bueno, pues el acuerdo me de ir por por, por carreteruches ¿eh? ...de mala muerte por la zona de, de Leatores. Hoy sigue siendo carreteros... ...y bueno, también faltáis, ...pero sigue siendo estrechas... ...y aquello sigue siendo bastante laberíntico... ...hay 40.000 carreteros... por la zona de, de Leatores. ¿Mm? Yo el cordón me de meterme por allí... ...no sé no sé exactamente si más para arriba... ...más para abajo... ...si tuviera que decir hoy otra vez... ...pues seguro que no sabía cómo, cómo decir. Pero bueno, pues nada, oye... ...de aquella... ...de aquella, de aquella llegamos a un sitio... y llegamos con una especie de, de caserío pues la típica casina de, de, de pueblo con, con pues seguramente con la, con la cuadra con baques y una casina vieja y tal y me que bueno pues bajamos el coche y salió una una mujer a recibirnos y el amigo le explicó y, nada traemos al al para ver si para ver si lo puede arreglar porque no sé qué tal dicho ella, sí, sí, pues espera que lo llamo, que está, a ver, la, la mía acuerdanza, ¿sí? que está en la cuadra, a ver de saber si estaba en la cuadra o, o dónde estaba el paisano, porque el paisano ¿sí era el que arreglaba. Y al ¿sí? acuérdame la imagen que tengo, llega ¿sí de un, un paisano, ¿sí? eh, un paisano con boina, que sacó dos talluelos, mandóme sentarme en uno y, y él sentó en el del frente, ¿Eh? Garrome el pie ¿eh? Sí que tenía mal Y no sé qué coño movió allí ¿eh? Hola Westdana, perdona Y ese Que sentisteis Y fue el, el, el chat Que se metió un tal Westdana Y dice, un saludo gente Un saludo para pa'l también, ¿eh? No vamos a dejar de saludar a Huesdana. Buenas noches Westdana Ya tenemos un Westaberi Y ahora tenemos un Westdana Y luego Toyo que soy el West Chanel. ¿Eh? ya somos tres joder qué guay no Como mola <risa> y bueno pues ahora seguimos a lo que tenemos que yo recuerdo más de siempre no que yéndome el pie haciendo un movimiento ¿eh? todo un proceso o sea, el tocar el pie buscar algo y hacer un movimiento un proceso muy muy corto y será ya está y preguntar me acuerdo muy bien si la abuelo me, me vuelvo pero bueno yo ahora hay que, qué hay que hacer cuando Cuando puede caminar y tal. Y decir pues ya no, cuando la no quiera, cuando la no quiera va a caminar. Y, y esto sí que según según me cuenta me cuenta la, la mi mamá y los abuelos, por lo visto, ese mismo día, cuando llega a casa, pues, echa a calillar, sin más. me podéis decir vosotros eh, a ver soy una chorrada seguramente que si sí, ese recuerdo es alcurnanza tuya y efectivamente como comentabes ¿eh? una, una reconstrucción ¿eh? una reconstrucción y las cosas fueron así ¿no? de esa manera y, ¿eh? y seguro que el que te curó fue un fisioterapeuta no ¿eh? un paisano un, un tayuelo en frente de la cuadra ¿eh? no bueno pues no yo sé que es no nuyesina ¿no? porque porque bueno Pues porque el resto de, de mi vida siempre seguí haciendo, haciendo eso mismo, tomando esa misma decisión. Pues oye, cuando la lesión de muscular o sea pues yo nunca confío, nunca. Yo creo que más fui un médico a, eh, a que me curase con la intención de que me curase porque sabía que no me iba a curar. Yo siempre busqué pues eso a personas que, que realmente sabían. Como dice una vez una compañera de trabajo que tuve tiempo, una compañera que, bueno, pues que gracias a ella conocí, no, gracias a ella, o a otra compañera de trabajo, conocí a un paisano que una vez también me, me arregló un pie, eh, decía: Los médicos nunca arreglen, ¿eh? los médicos mandan te esperar. El, el, un paisano de estos, arréglate, vas al médico, el médico no te hace nada, el médico como mucho, te lo vende, te lo inmoviliza y a esperar. ¿eh? Esto no, esto es ¿eh? Eh, bueno, pues al acuérdame otra vez, ¿m? pues tendría yo como 11 años o por ahí, y bueno, pues haciendo, porque yo estuve en una época en que me gustaba hacer el rollo este de la escalada deportiva, ¿eh? el rocódromo, y bueno, me pues, gustaba hacerla ver, no lo hacía por la mi cuenta, iba a unas clases y, ¿eh? y teníamos que, que escalar por el rocódromo de, de, de Saldázaro, ¿eh? Bueno, pues la estoy que una vez, no sé qué coño fui escalando, que empezó a dolerme un hombro, por favor, bueno, la de Dios y tal. Y nada, ese día llega para casa, duerme el hombro, mogollones, aquí, bueno, si hicieron ahí un apaño, que si, sí, vendame pero aquí, vendame por ahí, algo, me arriba de que en una vía esparadrapu, que habrá sido esparadrapu. <ríe> y pues mm. un celu gordo este de empalar el mi tío fui de un vendaje ahí con celu de empalar padre de después tenía ¿eh? después que te lo que de que mismo día pero ya tenía el, el pellejo fecho ¿eh? <ríe> todo colorado total bueno bueno bueno pues la historia y que y esa vez sí que no sé de dónde salió dónde salió la noticia de que existía ese si hombre... pero esa vez lo, los mis vuelos... ¿eh? Llevaronme a, a un paisano en, Donde el Pozo María Luisa ¿eh? En, en Cieno, ¿eh? Donde el Pozo María Luisa Un paisano que también, que también arreglaba ¿eh? Y de fecho bueno Pues parece que, que lo que tenía mm. Y era, y era eh, Que tenía un esguince Muy grande en el músculo del, del hombro y, y no sé qué coño fizó. Pero el paisano Garrome Eh, bueno, tú haciendo allí masajes y tal. Y un momento que estirome el brazo garrome del dedo en medio, tiró del dedo yo sentí un clac, Y nada, bueno, ese no fue como el otro que díxome allá y atas, eh sí, bueno, pues hubo que vendarme y tuve que echar un un un un líquido que que que vinagre, tuve que echarlo un tiempo y tal, pero bueno, la historia es que curóseme. no que ya no fue esa la primera vez que fui a ese país no hubo una vez que haciendo no sé qué otra cosa creo que estuve al fútbol también también estropearon pie y también fuera ese país ¿no? que no sé que no sé dónde salió pero bueno oye que funcionen que funcionaban funcionaban ya os digo porque ahora no no conozco a ningún no conozco a ningún la última vez que <coughs> que fui a un curandero ¿eh? de hecho ya tenía el problema de que no conocía a ningún porque este pasano de ce años morriera y collera el asunto el fío, que era fisioterapeuta. Pero ya no era lo mesmo, porque el fío sería fisioterapeuta, pero ya no tenía ese, no sé, arte, que llamamos ese don. No, pues supongo que ese conocimiento que tenía el pai, que ni lo supo... Bueno, transmitir, que, o que el otro no supo aprender, bueno, no lo sé, el caso ya que ya no era lo mismo. Y, y en entonces, <coughs> acuerdo una vez, eso guardo muy bien porque no hay <coughs> no hay tantos años, Al acuérdame de una vez que, alejando la, la sendina hasta el caminín, estoy tan guapo que del campo de golf de la Llorea, en Xixón, saliendo de Xixón, de Villa Viciosa, de la carretera vieja de Villa Viciosa, Pues bueno, llegues enseguida al, al campo de golf de la, de la llorea y del aparcamiento del campo de golf de la llorea vaya a echar un, un senderín precioso, precioso. Bueno, que, que si no fuisteis nunca, pues yo os recomiendo encarecidamente que vayáis, porque hay una cosa guapísima. No, no podéis creer que te tan cerca a la, la ciudad ni tan cerca al mar, ¿eh? porque vas que leyendo pues, en medio un bosque que, pues, bueno, pues, casi que estás en, en alta montaña en el, en el culo del mundo. Y no, ya ves, estáis al lado de la ciudad, y un, y un sendero que vaya desde el aparcamiento este del campo de golpes de la Llorea, vaya hasta la hasta la playa de la ñora. Y bueno, pues un día iba yo caleando por allí, eh, con una con una rapaz y tal. Y, y bueno, pues nada, de la que de la que digamos para allá yo agarré un palo. ¿eh? Y yo de verdad feliz con el palo, porque bueno, a mí siempre, ahora voy siempre con bastón, ¿eh? porque bueno, ahora el, el mío sentido el equilibrio de un tapa alegrías, entonces procuro llevar siempre un bastón de estos extensibles para pa cuando falle falta poder tirarle, no estar dependiendo de al contrario o no encontrar un palo. Eh, pero de aquella, pues estaba pues, bien, siempre que salía a callear pues agarrar un palo, ¿eh? al contra un palo y yo agarraba ese palo y iba yo todo feliz con el con el mi palín, ¿eh? a, a calillar. Bueno, pues esa vez contra un palo y te iba yo todo, todo contento con el mi palo. Pero claro, cometí un, un error tremendo y llegué en un sitio que había muchísimo barro, ¿eh? yo dije playeros, playeros en changles de playa, no me acuerdo, ¿eh? bueno, una cosa cutrísima. Playeros, unos playerinos, me parece que llevaba Y dije yo, joder, pues no me apetece meter el pie en el, en el, en el pedazo charco este. Entonces, bueno, pues para pa saltar el charco yo decidí usar usar el palo como, como pértiga, aquel palo que, que al contrario Pero claro, lo que tienen estos palinos que, que encuentras en sin más así de ese mes en cuando por el monte y que, bueno, pues no necesariamente tiene la consistencia adecuada para sostener el peso de un paisano. ¿Mm? y si intentas usarlos pues de pértiga o de apoyo para para todo el peso pues ya es fácil que rompan ¿eh? ya es fácil que rompan si si no tiene la consistencia adecuada y es lo que pasó en esta ocasión ¿eh? el palo rompió yo para nunca ayer pues bueno pues puse los pates como buenamente pude y la forma en la que buenamente pude poner la pata pues bueno fue una en la que torcí torci bien torci bien el tobillo no y bueno pues nada estábamos ya al lado de la playa de la Ñora ¿sí? sentémeño un ratín y bueno pues por esto de, de que todavía tienes el pie en caliente y paz que todavía quieres ir andar pues fíjate el camino de vuelta que, yo, que en que nunca es largo yo no sé cuántos kilómetros son pero yo qué sé pues eran cinco todo lo más que sé yo yo muy poco recorrido Y, pero bueno, igual, con el con el pie fecho una seria, pues bueno, llega arriba y bueno, tenía el pie como una bota, lógicamente. Y nada, llegó viejo y bueno, pues sí, fui, fui al, al médico de urgencias al ambulatorio y bueno, pues ¿qué me hizo? ¿Qué me va a hacer vendalo ¿Eh? Y si mejor de reposo. Y ala, yo tiendo a, a trabajar con un par de muletes, como buenamente podía... Y, y intentando buscar a ver quién coño había que me lo pudiera arreglar, porque yo en aquel momento ya no conocía a nadie. Estoy de 100 años, pues de Pozo María de la Luisa, ya no me, eh, no me inspiraba la confianza que me inspiró en el Sol de del Pablo. Eh, no conocía a ningún otro, este del Torres no lo vi más, igual moriría ya, supongo que sí. Y, y bueno, pues yo desesperado. Y en el trabajo, pues comentélo, ¿eh? cuando ya llevaba lo mejor una semana sin poder apoyar el, el pie, unos dolores de la hostia. Y bueno, pues hablamos, cuadro que tenéis una compañera que llegara a de la felguera, ¿eh? y conocía conocí a este diecíaño, y decía, No, el bueno y era el padre, este pondrá mucha voluntad, pero no es lo mismo, ¿eh? no te arregla como te arreglaba el otro. Y, y acuérdome con una limpiadora, Ana, si no mal recuerdo, se llamaba. dicho me y hay un paisano ahí en Pumarín que que lle un bagu que te que arregla arregla todo y no sé qué digo vete dame el el teléfono y nada y llámelo y tal quede quede con él un día fui pa allá fui pa casa senté en una silla allí en el su salón o en la su habitación no sé qué Empezó ir a ravirar a con el pie para arriba, para abajo, para no sé qué. Y allí. Un par de, de pasajes, un par de movimientos para aquí y para allá. Y me dicho, ale, ya está. Bueno, entonces, ¿cómo ya la movida? ¿Puedo apoyar o ¿sabes? como quieras? Yo como, como quieras, joder, ¿puedo o no puedo? Bueno, pues tú verás si puedes, apoya, a ver. Oye, colegas, salí de allí, ¿eh? Calellando como si tal cosa, caminando perfectamente, ¿eh? un esguince de, de tobillo, ¿eh? manda narices, joder, vaya pasada no, vaya pasada, y, y, y era que el paisano médico, y era el paisano, el licenciado en algún tipo de ciencia de la salud, para mi idea, para mi idea que no. Y esa fue la, la última oportunidad que, que tuve yo de ir a un curandero. Y no lle porque no me mancara más. ¿eh? Claro, que me manqué, claro que me manqué más veces. Lo que pasa allí es que dejé de conocer curanderos. Ya no conozco a ningún. De hecho, si de alguno conoce alguno, pues que, que me lo diga, que me lo diga. Porque, bueno, tengo tres opciones. ¿eh? Pero nunca está de más también conocer a, a de algún curandero. ¿Eh? Eh, o es Huesdana, ¿conocéis algún curandero en algún sitio? porque si lo conocéis joder, pues contádmelo decírmelo, porque va, oye pues es una cosa muy muy interesante ¿eh? conocer un, un curandero y, y, y poder recurrir a él cuando haga cuando falta ¿eh? porque ya os digo que yo ahora mismo no ¿eh? no soy quien a, no, no conozco a ningún joder Estoy queriendo, perdona, estoy queriendo abrir un, una historia. A ver. No, YouTube no quiero ir a YouTube. Quiero, joder. ¡Mierda! Ah, no sé quién. ¿Eh? A ver si soy quien... Hace... Perdona, joder. No me doy cuenta de que estoy en la radio, hostia. Y entonces, a ver, yo estoy haciendo cosas y estoy hablando como si lo estuvieras viendo. Y es mentira, no teis Estoy viéndoles, estoy viéndoles yo nada más que, que soy el que está aquí. No, estoy revelando con el ordenador, me he todo con el ordenador. Si esto fuera una, una radio comercial, pues seguramente ¿eh? seguramente habría un técnico, habría personal técnico encargado de hacer estas cosas. Pero como estoy en una radio libre, soy si yo el, el técnico de sonido, el presentador y el todo. Dime ¿eh? pues, no conozco a ninguna, anedónico. vaya por Dios. Y díazme la Narco West. Yo tampoco, aunque me Bueno, pues entonces vos recomendamos una cosa, hombre. Pues ya... Ya que no conocéis a ninguno, ¿eh? y además me, díz, me la Narco West que, que a alguien le gustaría conocer a alguno, yo voy... Voy a seguir hablando, voy a seguir hablando, y y, ¿eh? y y de las mismas palabras sacaréis unas enseñanzas. ¿eh? Ya, veréis, ya veréis como sí, porque, bueno... Oye, yo no sé muchas cosas, ya sabéis, yo soy... Eh, como eso aprendiz de mucho y, y especialista de nada aprendiz de mucho maestro de nada bueno, pues yo soy uno de esos ¿eh? pero bueno, oye, pues a lo mayor o sea, que es ense de, les mis, de les mis palabras bueno, pues hubo eh, una vez años años después ¿eh? estos que estoy contándoos en que, bueno, pues yo tenía un dolor de, de cadera ¿eh? en el cadril derecho para ser más, más exactos pero el derecho o el izquierdo, joder, no me, no me acuerdo. Bueno, en buena señal porque eso que se me ha olvidado y es buena, yo buena cosa, ¿eh? ¿Eh? decir que no me, volvió no me volvió a doler. Bueno, pues yo tenía un dolor constante, permanente, mientras, mientras mucho tiempo, además, ¿eh? eh meses, muchos meses, y, y que iba peor hasta que, bueno, pues llegó un momento en el que yo no podía campear cinco o seis pasos. sin que me sin que me doliera ¿eh? sin que me doliera la cadera eh, no estoy exagerando es ¿eh? verdad además bueno pasa una cosa que yo que la la mi familia la mi familia era eh, mi mamá los mis abuelos y tal están todos absolutamente todos operados de, de de la cadera de cosas artrosis ¿eh? artrosis de cadera entonces yo estaba convencido de que yo también tenía tenía de eso ¿eh? estaba absolutamente convencido de que yo de que yo tenía de eso y bueno pues un día comentándolo con él con el mi amigo el, el trovador dice ¿por porque no vas a ser un paisano eh, eh, que, que ya es como un tor y tal y no sé qué y, y es muy posible que, que te ayude y tal te lo mire eh? eh, y diome dio el contacto de, de una compuntor al que yo efectivamente fui, bueno, aparte de estar como un tos, ya era masajista y osteopatía, la mi madre, bueno, dio una paliza, como digo yo, yo cuando me dan un masaje, yo digo que me dieron una paliza, porque bueno, dentro de un es hostia, para aquí, retocente para allá, bueno, y supuestamente, más de hecho, iba eso, eh, iba al masaje, y a la colocación esta osteopático, como coño se diga que se fai, bueno, pues eh, yo iba eso, pero de repente dicho el pesano, bueno, vamos a poner unos agulles, Hostia, claro, a ver, estás allí, en, en, en calzoncillos, en un sitio eh, que no conoces, en un contexto, bueno, pues, ¿eh? bueno, anda, pues vale, pincha'me las agulles. Y empieza a pincharme agulles, tío. Y es verdad que, <coughs> que en general no dolieron, ¿eh? De hecho la gran mayoría de ellos sin tan siquiera me tienen, tenerme nada, un par de ellas, pero, pero nada más. Una que me dolió bastante, si así me acuerdo, que además me la clavó por donde el cadril que me dolía. Supongo que precisamente por eso me, me dolió. Y bueno, el fecho ya que, bueno, pues un es hostia, una es paliza tremenda. Y bueno, también para decirme, oye, yo artrosis no creo que tengas. También hubiera sido grave que tuviera artrosis un rapaz de 25 años, ¿eh? pero bueno, ben, bueno sé si hay 25, si hay 27, 20 y pico. pero hubiera sido grave que ¿eh? tener artrosis ¿sabes? bueno pues la cosa allí que oye dicho él dicho me mira yo creo que allí nada más tensión muscular acumulada y no sé qué y en principio yo tú lo el té pero voy a enseñarte también unos estiramientos para que no te vuelva no te vuelva a pasar y tal y colegas yo mira llamarlo como os da la gana pero el caso allí que a mí pasó ¿eh? a mí pasó me o sea pasóme un dolor que no me dejaba callear una calle entera ¿eh? tenía tenía que ir a tres partes en coche o muy despacito ¿eh? y, y pasó me tíos pasóme me eh, qué me lo curó ¿Un, un doctor de medicina no me no un licenciado en medicina no me no eh, de algún tipo de licenciado de algún tipo de eh? de ciencia sanitaria, no, pues me acordómelo un paisano, que que por lo visto era trabajador de la fábrica de armes Y que en esos momentos libres pues hacía masajes, hacía acupuntura y osteopatía, ¿visteis? Y ese ese fue ese fue el que me lo curó. Pero fue mucho mejor cuando, ¿eh? cuando el, el mi amigo el, el trovador, eh, aprendió también a, a poner agulles. ¿eh? Porque, bueno, pues entonces, ¿eh? Eh, yo cuando tengo de alguna cocina, pues contacto con él para que me eche un gabito, me ponga unos agulles y me, lo, y me lo arregle. Yo método diferente, ¿eh? yo un método diferente de aquel de los curanderos al que yo estaba acostumbrado, porque... el curanderismo supongo que se basaba en un fondo conocimiento de, de del sistema del sistema musculoesquelético ¿m? la capacidad de reconocerlo sencillamente co, con las manos ¿m? a través de, de tocarlo la cosa más natural del mundo tocar una, una cosa para ver ¿eh? lo que hay ahí no no como los médicos que muchas veces los médicos ¿eh? licenciados en medicina que muchas veces lo que fan y tasate a la vista, eh? miren para ti, eh? va a ser esto, va a ser lo otro o como mucho eh, a lo lluo, eh? tasata lo lluo y eh, sentíte mientras tú cuentes lo que te pasa y entonces ellos tomen una decisión o sea, sin tocate siquiera, eh? Eh, a lo mejor está bien lo que hacían esta esta gente estos paisanos, tocate, eh? tocate para pa intentar el, encontrar el tacto que yo lo que que yo lo que estaba mal eh? y entonces con esas mismas manos eh, hacer por por arreglarlo ¿sí? hacer por arreglarlo cosa que bueno pues o, por lo menos en mi caso conseguían consiguen rápidamente eh, la computadora supongo que, que tiene otras otras bases diferentes ¿eh? Eh, Unas bases mucho más elaboradas ¿sí? pues falen de bueno pues de una serie de canales por los que percurre de algún tipo de Eh, bueno, pues no sé de qué, de energía, de materia, de algo, bueno, pues una serie de canales que, que están relacionados con, pues, con determinados órganos o determinadas dolencias eh, y, bueno, pues a base de estimularlos con un con las agullas pues, pues consiguen poner el organismo en equilibrio eh, y consiguen que vuelva a equilibrarse lo que estaba desequilibrado, lo que estaba desequilibrado pues es desde un Dolor de barriga, hasta la tendencia a cosicar hasta una lesión. Por ejemplo, las lesiones. Yo hubo una vez que empezó a dolerme una rodilla, ¿eh? cosa mala. Hostia, dolíame que flipes. Dolía cada paso un pinchado, cada paso un pinchado, cada paso un pinchado. Y si yo, bueno, pues ya dame pinchazos la, la rodilla hasta por sí sola. Pues voy a, voy a que me la pinche, que me la pinche el... ¿Eh? El trovador que sabe pinchar mejor que, que la rodilla, por si sí es la y bueno, pues fui para allá. Y bueno, pues estuve allí haciendo cosas y tal. Y bueno, el caso es que yo marché y a mí, aquello seguía, seguía pinchándome, seguía pinchándome. Díselo y tal, digo, nada, mira, tío, esto sigue sigo como estaba. Esto que faes tú no vale para nada. ...y todo un engaño... ...y es tremendo... ...no sé qué vos creíais... ...pensáis que, que por estudiar cuatro otro ...podéis hacer de médicos... ...andar de médicos por la vida... ...vergüenza, no sé qué... nadie mentira no dije todas estas cosas... ...pero bueno, podía haberles dicho, ¿no? nadie mentira tampoco podía haberles dicho... ...yo suciadamente dije que me sigue doliendo... ...y entonces bueno, pues él dije... Mira, ven, ...ven otra vez... ...y hostia, ese día fue tremendo... ...porque bueno, fíjome... ...fíjome una sangría... ¿Eh? Yo nunca me hicieron una sangría Una sangría a base de bueno pues nada De, de, de pincharme allí Dame un hostis con un martillo De, de, de cinco puntos o de siete O de nueve, no sé cuántos Muchos puntes y, y empezó a zurrarme en la rodilla con ese martillo Y claro, pues aquello sangró no Y entonces pues, con una ventosa Empezó a, a sacarme sangre De allí y luego enseñómela Y dijo me mira Y yo miré para allá Viene mierda y toda negra. Eh, y entonces el, el Garrola eh, se hizo con, con ello una, un, una pelotilla. Eh, y Dijo: Mira, esto y es lo que tenías dentro de la rodilla. Eh, y, y esto eh, no deseaba llegar, esto yo sangre muerto. Y no deseaba llegar a la sangre sana, eh, que es la que lleva los elementos de recuperación. Eh, Entonces, ahora ya que te quite esto, ahora ya seguramente, eh, enseguida pues ya te recuperes. Eh, colegas, fue salir de casa de él y ya no me dolía la, la rodilla. ¿eh? Y, y el, el trabajador, no he eh, graduado en ningún tipo de, ¿eh? de, de, de, de ciencia sanitaria homologada en estado español, no, no, en absoluto, no. no y esos no y no de esos welcome to fight club if this is your first night you have to fight Tanto tantos surfers perdieron la vida Hay un tipo que hace surf de noche Sabrías quién es si me vieras de cerca Ya sé por qué el diablo no se lo lleva 6 es el número, 6 es el número, 6 es el número, 0 de este ámbito. Ella eligió a quien no debía, tu mal parto le costó la vida. accidente en la zona prohibida, las olas arrojaron un cuerpo sin vida, el tipo era como plastilina, iremos a nadar a la zona prohibida. Sigue sintiendo Radio Cuca anda, la virgen salió otro tema aquí claro, esto esto tiene que ver con el con el rollo de que no un es el productor, está otro, bueno movides, ¿oísteis? no pasa nada eh, que decía yo que seguís sintiendo Radio Cuca seguís, seguís sintiendo la Radio Libre de Vieux Sigue sintiendo 107.3 la frecuencia modulada seguís eh, conectados a www.radiocuca.org Y esto que estáis sintiendo se llama anedonia. Son las 23 y 17 minutos de la noche y resulta que aquí es el narcogues que se me piró que pensó que esto ya se acababa. Pero bueno, chaval, pero que no, joder. No, menos, menos mal que estaba ahí ¿eh? el huesdana, el ¿eh? para pa decir que no, joder, que... ¿Eh? además decía el cuesta no menos si el, el anedónico acaba siempre con dos con dos y a la puñetera verdad me, antes de poner dos con dos y un no macho por favor ¿eh? Bueno, de todas maneras decía decía el arcobos que él tenía que ¿eh? que pirar y que luego que, que sentía la grabación bueno pues nada oye las grabaciones están muy guapas también ¿eh? están muy, muy guapas también Eh, pues pues entiendo grabado estoy en puto directo y el puto directo. son las 23 horas y 18 minutos de la noche del día 18, hombre. Si llevo cualquier otro día, no llevo directo y punto diferido. Y si decía ¿eh? algo más contará que son nada más las 11 y cuarto de la noche. Si sí, me sí, algo más de contar, joder. Anda, anda que no me queda mi eh, cuerda para pa contar cosas. Joder, tengo muchas cosas que contar, hombre. Más que tienen que ver con esto de las técnicas para sanitarias. Que estoy eh, que que ahora eh, esta noche hablando de ello. Eh, de las para ciencias de, de la salud. Por ejemplo, porque bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver una una cosina. ¿eh? Yo, digamos que bueno, como ya dije otras veces cuando hablo de, de ciencia, de para ciencia, ¿eh? yo soy muy crítico con la ciencia a lo mejor pues porque me tocó trabajar de, de científico y entonces vi los vi por dentro ¿eh? y bueno pues vi que ¿eh? que no y tan guapo como tan guapo y tan tan pulcro, tan limpio como, como país De la misma manera, con, con las paraciencias o pseudociencias, pues digamos que que bueno que también soy muy crítico, ¿eh? como no podía ser de otra manera, mucho más crítico todavía que, que con la ciencia. Pero a la vez que soy crítico, precisamente porque yo considero que tengo un enfoque científico, eh, digamos que acepto. ¿m? Acepto el suceso, ¿eh? lo que no acepto muchas veces y es la explicación que, dan a, que pretenden dar a ese, a ese suceso, ¿eh? a ese sucedido. Eh, muchas veces el fenómeno está ahí. ¿eh? El fenómeno está ahí precisamente porque la supuesta ciencia oficial eh, considera que, que no es digno de ser investigado por ellos. ¿eh? Pues entonces surgen las les paraciencias, ¿eh? las pseudociencias, les para bueno pues para dar explicaciones muchas veces que no tienen que no tienen sentido, que no tienen pies ni cabeza, o sobre todo, que, sobre todo, que no tienen fundamento, que no se funden en nada, no tienen ninguna base, son sencillamente bueno pues hipótesis que, que afirmen, ¿eh? pero que no vienen de la de la experimentación eh, y es decir que no son científicas. ¿eh? Eh, Y ya está, sencillamente, valdría, valdría con, que, ¿eh? con que esa gente eh, dijera eso de esos, de esos técnicas, de esas ideas que, que no son científicas, que son otra cosa. ¿eh? Pero bueno, hay como, eh, como comentaba tres veces, hablando pues, precisamente de la ciencia, hay como, como una sac sacralización de lo científico. Y lo científico llena más la ciencia y un método. Y es una manera de hacer las cosas, ¿eh? que a lo mejor no llegue, ni mejor, ni peor. O bueno, pues posiblemente llegue mejor, porque porque lo que lo que intenta la, la ciencia, el método científico, eh, el método científico se basa en, en eso que llamen la replicabilidad y la falsabilidad. Eh, ya sabéis, la teoría científica, ¿eh? la explicación científica, lo realmente importante no llegue, Eh, la verdad que diga... ¿eh? y que... deja claro, deja dicho... cuando lo que ella dice es mentira... ¿eh? la falsabilidad... en caso de... yo tengo esta teoría, tengo esta hipótesis... pero en el caso en el que sucediera esto... dejaría de valir... ¿eh? y fan experimentos donde intentan falsar esa teoría... fanse... en teoría... en teoría porque luego la, la realidad ya te digo... yo muy otra... ¿eh? Y muy otra. Eh, ¿Qué ocurre con las pseudociencias? Pues que se empeñen en decir, y esto está científicamente demostrado. Cuando mentira, porque no utilicen el método científico. Oye, otra cosa, que no tiene por qué ser mejor ni peor. Y es sencillamente otra cosa. Y al, lo mejor y es sencillamente porque eh, ninguno de los de los eh, nomaos mm, científicos, grandes científicos, pues considera digno de digno de estudio esa cosa ¿Mm? eh, ahora mismo por ejemplo mira viene a bien la cabeza un, un, un tema una de estas una de estas teorías para para sanitarios para científicos eh, que yo bueno ya sabéis que yo como soy eh, eh, eh, aprendí de mucho más de nada pues tampoco vos penséis que tengo yo mucha idea de de cómo se fundamenta, de cómo no se fundamenta, de tal. Pero bueno, por ejemplo, esto de la de la miopatía, de la medicina homeopática, pues por lo visto, eh, bueno, pues no tiene fundamento ningún, parece ser lo que lo que dicen. Y tampoco sé si furrula o no furrula. Lo que ocurre es que yo una vez, eh, en concreto, furrulome. ¿m? Furrulome y además de una manera.. Eh, digamos que yo no sabía lo que lo que estaba recibiendo yendo así no funcionó me eh, con lo cual la más bueno pues digamos que que descarto el efecto el efecto placebo ¿Mm? ya sabes el efecto placebo y eh, sencillamente que dado que el organismo eh, la voluntad digamos tiene mucho más poder sobre el propio organismo del que podamos pensar el mero hecho de estar convencido de de que una técnica va a producir un determinado efecto, fácil que se produzca ese efecto, aunque aunque no eh, aunque nun, la técnica no tuviera ninguna ninguna influencia. Bueno, hoy contamos lo que me pasó y ¿Sí? y bueno pues pues vosotros, si y estoy contándoos una mentiras si fue todo efecto placebo, si, si sois gilipollas, podéis chulgar lo que vos parezca, ¿eh? yo, yo, yo total de aquí, solo tranquilamente, de este el lado del micro, a mí me importa un pito lo que chulgáis y lo que decís te chulgar, yo me dejo aquí a contar cosas, coño, no, no hay que ¿eh? joder, bah, bueno, me, en fin, estaba yo viendo camín de, de Santiago, ¿eh? Eh, ya sabéis que, bueno, pues hay unos años, hay unos años, bueno, sabéis o si sois seguidores habituales de, de Anedonia, porque con si no sois seguidores habituales de Anedonia, no tenéis por qué saberlo, coño, vais a andar sabiendo la mi vida, ¿eh? vais a conocer la vida de la Anedonia con miserable sin, sin sentir Anedonia, pues no, ¿eh? no, porque yo no soy de esos que también, yo que sé, pues tienen un blog en el que cuentan la su vida, yo no tengo blog, yo lo que cuento, cuentolo aquí, nada más. los jueves a las 10 de la noche en Radio Cuca y no lo cuento en ningún otro sitio La Neodónico Miserable nada más cuenta cosas aquí, ¿eh? De hecho, La Neodónico Miserable nada más existe aquí no existe en otro sitio ¿eh? Bueno, pues eso Pues que La Neodónico Miserable, hay muchos años fue a Santiago ¿eh? por el camino de Santiago una experiencia, bueno, pues muy guapa ¿eh? muy guapo porque como decía otro colega mío y una gozada porque... Nada más piensas en, en caleñar y dormir, mientras, mientras unos cuantos alemanes, ¿eh? tres alemanes en, en mi caso, fue, pues, fue precioso, preciosísimo. pues y bueno, pues hubo un, un momento, un instante, en el que iba yo solo, ¿eh? para, para los montes gallegos, en concreto eh, en el concello de Cadabo-Valeira, ¿eh? si, no, si no me acuerdo mal, Y bueno, pues digo yo que por allí y en un momento dado, pues, debí resbalar o tropezar. Eh, la mi mochila grandona, la que llevaba en ese momento, pues tiene unos, bueno, unos agarraderos que su supongo que son unas cintas, que se supone que son para agarrar las manes de ahí y descansales, pero bueno, pues como tienen un fan ya en la especie del yazu, pues, pues yo vi la posibilidad de meter la mano por ahí eh, y colgala eh, y llevar manes colgando. Eso tenía un problema, que, llegué, que claro, si caía, no podía ponerles manos para parar la caída. Y efectivamente caí. Y efectivamente no pude ponerles manos para parar la caída. Y, y dimos una pedazo de hostia del copón. ¿m? Y abríme, abríme un, un tallo, un río, la cella, que, que no veas. Y bueno, nada, supongo que perdí un... de inconsciente, me dejó un, un momentín. ¿m? Y bueno, nada, luego llevan teto toqué... que la frente a ver si me oficiera sangre quita la mano y madre de Dios aquello, yo, <risa> hostia estaba, estaba colorado entero, bueno, y contamos una suerte, porque llevaba no sé, un par de horas igual caleando pel monte, ¿eh? que el me camino iba metido el monte, la aviesga, contamos una suerte que en ese momento pues, pues estaba al cruzar una, una carretera, ¿eh? una estrada que decían los gallegos y, y en el otro ya había un había un restaurante tal, y bueno pues nada metíme allí a, a lavar un poco la feria en el, en el yababu y demás bueno vi que tenía ahí un, un pedazo corte del, del copón un pedo corto de la hostia y bueno pues nada y estaba por lo visto ya al lado del, del destino de, del pueblo de, de cádabo y bueno pues nada pedí un pedí un taxi para que me para que me acercara porque estaba yo bastante fecho una una seria faltaría todavía 3 kilómetros o una así y tres o cinco no me acuerdo cuántos eran pero bueno bajó a tal, llevóme al, al centro salud y en el centro salud lo que hicieron fue bueno pues limpiamos la, la feria y, y ponemos los puntos me parece que fueron siete puntos pudieron ser 4, 7, no me acuerdo. Bueno, muchos puntos. Más puntos son los que me pusieron en toda mi puta vida, porque en la puta vida me pusieron puntos. <risa> o sea ya que... ¿eh? O sea que más puntos son los que me pusieron en toda la puta vida. Y bueno, la cuestión fue esa, que me pusieron los puntos y tal, y bueno, pues después, como cuadraba más que, que el albergue de peregrinos estaba pegado al, al ambulatorio, y digo, este, pues mira qué guay. Y nada, fui enseguida para el albergue y tal, y todos los demás peregrinos, venga, pero ¿qué te pasó? Que no sé qué... Bueno, Y bueno, nada, contando y tal, y bueno, en un momento dado, le estoy que ¿eh? una, una rapaza, ¿eh? creo que ella era cacereña, me parece, me parece que sí, que ella era cacereña. Dicho, me oye un, una cosita y tal, yo no sé si querrás o no quieres, yo oye que soy, soy médico meópata ¿eh? y, y bueno, pues eh, mira, si quieres poner esta esta pomada y tal, no sé qué, yo dije bueno, pues vale, ¿eh? Lo dicho, como acepto todo, ¿eh? pues, pues también acepta aquello y he echa la pomada de aquella na, na feria Echa eh, eh, la sin saber, no sabía exactamente si era para pa que no se me infectase o ya era para cicatrizar, o, o no sabía para qué coño y era supuestamente. Eh, yo, el caso, llegué, bueno, pues ella ha dicho que la punchera y, y dio un poquitín más para pa seguir poniendo un par de días y yo, bueno, pues pusela. ¿eh? Y, y, y después, más tarde, enteréme de que la función de la pomada aquella que me que me daba el homeópata, era que, que no se me eso dicho me lo llamé unos unas jornadas después, que ya era para que no se me inflamase, para que no tuviera la bueno pues la inflamación normal, la hinchazón, eh, después de darte esa pedazo hostia, eh, lo normal que te, se te inflame. Y coño, en ese momento cuando me lo dije, ya os digo, tres, tres, días después, eh, dicho, hostia, pero yo verdad qué raro que raro que esto no se me, ¿eh? no se me hinchó, no se me hinchó nada, verdad, yo tengo semellas de, de aquellos días y bueno pues ves la feria, ves los puntos, pero, pero no se ve, no se ve en ningún momento la hinchazón, porque de fecho no, no hinchazón. Eh, ¿Fue por la melecina aquella? No tengo ni puta idea. Igual, placebo no fue, porque para ser placebo hubiera tenido que saber que ya era, que ya era para eso. ¿eh? Eh, porque bueno, y así no es la manera que funciona, funciona precisamente porque la tu voluntad ¿eh? e influye en el tu organismo de manera que, que se comporta de la manera que tú crees que tendría que comportarse por la, por la influencia de una variable externa. Al final. Eh, ni variable tan, ni hostias. funciona así porque tú te estás convencido de que, de que va a funcionar de esa manera. Eh, el placer juntos, bueno, pues descartámoslo. Claro, otro puede decir, no, oye, mentira, es imposible que, que eso forrule porque en un tiempo hace ninguna. Entonces, lo que pasa, lo que te pasó, oye, que bueno, pues por el tema que fuera, pues eh, eh, no tuviste la hinchazón, pero no tuvo que ver la melecina aquella. Bueno, pues sí, pues es, pues es, ¿eh? Eh, pues ser perfectamente, puede haber. 40.000 maneras alternativas de, de intentar de intentar de explicarlo. ¿eh? No tengo claro cuál de esas de explicaciones cumpliría mejor con el principio de parsimonia, ¿eh? con eso de, de pluralitas non como ye pluralitas non ponendas sine necesitate ¿eh? O sea, que la explicación más sencilla de normal suele ser la la la más cierta. ¿eh? La que no necesita recurrir a un montón de, de recursos, de teorías, de, de variables, pues suele ser la, la más cierta. En este caso no recurre a. no sé cuál es la que recurra menos variables, la que <coughs> la que dice que furó la, la pomada, ¿eh? o, o la que. o la que dice que. Que, que lo que fue, fue bueno, pues una casualidad que en ese momento el organismo, por lo que fuera, pues que en un desarrollo se hechaza, no tengo ni hipotedia, ¿eh? no tengo ni hipotedia. Yo ya os digo, yo en un rechazo sin más, precisamente la, la, la mi mentalidad, que a mí me gusta decir que ya hay mentalidad científica, eh, precisamente por ser científica, pues implica el no, el no rechazar en sin sí más una cosa, ¿eh? en este caso, bueno, pues... que funcione ese ese tipo de medicina a lo mejor ¿eh? por una base por un, una fundamentación totalmente diferente a la que los propios médicos homeópatas piensan que eh, piensan que yé ¿eh? pues igual por otra totalmente diferente pero bueno por alguna por la que sea el caso yé que, que aquello funcionó de de de, de alguna manera ¿eh? Eh, ¿Podemos decir lo mismo de, de por qué me furrula o oh, por qué furrula todo el mundo? ¿Mm? Eh, que yo conozco que la, que la utilizó, que se sometió a ella, ¿por qué furrula la cumbuntura? ¿Mm? También será por, por una cosa así. Pues no tengo puta ni, ni idea, pero bueno, oye, qué sé yo, ¿Mm? qué sé yo, ni lo sé, ni la verdad... En este caso tampoco, a ver, iba a decir, no sé ni me importa, bueno, pues yo mentira, joder, sí que sí que me importa porque porque me interesa, me interesa, me interesa saber estas cosas. Pero bueno, oye, ¿m? que tampoco interesa en este caso lo que más me interesa y que, que furble, ¿vale? ¿Mm? Te pingo re ayúda Te pingo re ayúda Te intentar deshacerme del Radio Cuca La radio El libro de Dios 107.3 La frecuencia modulada www.radicuca.org Sigue sintiendo Nedonia Sigue sintiendo A la Miserable Que está especialmente Miserable estos últimas semanas ¿Eh? No es normal Llevar Una más hora y media De programa Y llevar ya Tres cantares nada menos puestos Joder Esto es tremendo Y ¿eh? ¿Mm? tremendo La vagancia La miseria ¿Eh? que pueden cerrar un, un, un caparazón humano ¿Eh? ya, ya lo que hay. Psh, si os gusta ver si no os gusta pues, pues bien también joder gustaba a mí y a Bondo. y si queréis es eh, alguno de los que sienta este programa sería eh, se a través del 107.3 de la frecuencia modulada Se en directo eh, a través del www.radiocuga.org se en diferido. ¿eh? Se ha porque lo descarga del archivo.org y sienta el, el podcast sí que es la gente. Ahora ya no son grabaciones, son podcast. ¿eh? No sé lo que significa podcast, pero por lo visto y el hecho el de, de tener una cosa, un programa de radio grabado en internet, y es un podcast. Cuando lo tienes grabado en un... una cinta de aquellas ¿eh? una aquellas antiguos memorias ¿eh? en en cinta, punto, tdk, punto bashf, aquellos formatos de, de los años 80 y 90 entonces ya nada más tenerlo grabado ¿eh? en una cinta ahora ya tener un podcast si está en internet y un podcast bueno pues si descargáis el el el podcast Pues, pues igual que si lo sentís en directo, igual que si tal. Pues si vos presta, y si no vos presta, lo mejor que podéis hacer, eh. Lleven venir vosotros a Radio Cuca, la radio libre de view, o la radio libre que vos quede más cerca. Porque hombre, veo lo difícil, pero igual hay, hay de algún sintiente de anedonia que siente anedonia desde, qué sé yo, Valladolid, coño, pues si lo siente en Valladolid, que, que vaya a onda expansiva, ¿eh? O si lo sienten, qué sé yo, en Valencia, pues que vaya a Radio Clara. O si en Barcelona, pues que vaya a Radio Bronca, qué sé yo. ¿Eh? Mira tú que no habrá radios libres, por ahí. Hasta, hasta si ya está Morano, pues ir a Onda Roja. ¿Eh? Lo que pasa es que tienes que ser hasta Morano y además estalinista, si no, no vale. Pero bueno, eh, pues esa morana no y está Tranquilamente. Esas cosas pasen. Incluso puede ser hasta decisión, Puede ser decisión ide Radio Cracks, no tienen ni que venir u vio. Miré lo que vos digo, ¿eh? Pues goya en sesión, vas a Radio Crash y Radio Crash igual de libre que Radio Cucaracha. ¿Qué más queréis? Tenéis mil opciones, docenas de posibilidades. Bueno, quería yo terminar esta noche. de, de para de, de técnicas para sanitarias en sin referirme al, al fecho de cómo bueno pues al final obviamente los extremos toquense. Eh, eh, los extremos tocan en, en este ámbito del que estoy hablando no estoy hablando un poquillo de eh, de las técnicas para sanitarias y de la, de la de la medicina oficial de las De las técnicas sanitarias oficiales eh, obviamente tenían que llegar a tocarse en algún momento porque bueno pues suponse que unos uno por técnica y es decir por sencillamente la, la, la comprobación eh, de que el hecho de hacer una cosa pues tiene un determinado resultado en sin que necesariamente se ponga una, una teoría una fundamentación ¿Eh? A, a ese proceso. Eh, otros poniendo ahí una fundamentación que podemos considerar eh, mítica o, o infundada. ¿m? Y otros, bueno, pues tratando de, de investigar, utilizando el método científico, el porqué eh, de algunas maneras de hacerles cosas tienen unas determinadas consecuencias. ¿m? Bueno, pues, pues obvio ¿eh? que, todos, aunque solo se haya por los resultados, eh, se toque. Y bueno, pues como ya comentamos de algunas veces aquí, eh, normalmente <coughs> esas es teorías, es mitos supuestamente infundados, nunca son infundados al, al 100%. Bueno, vale, alguno habrá que seguir infundado al 100%, ¿sí? pero la mayoría tienen algún tipo de fundamento, ¿eh? Eh, tienen alguna base cuando cuando cuando cuando planteen lo que plantean. Y bueno, pues. Obviamente, si, si la ciencia eh, y es ciencia de verdad y no rechaza cosas por rechazar, no, ni parecen dignas de estudio, pues entonces es posiblemente llega un momento en el, que, en, el que esas cosas, en el que esas cosas se toquen, lleguen a tocarse ¿m? y la ciencia llega a tener una explicación seguramente diferente y seguramente ponga otra fundamentación que se llama fruto de, de la experimentación en la búsqueda de De, ese, de esa falsabilidad de esas situaciones donde donde esa afirmación será falsa ¿eh? mientras no la encuentre pues seguirá seguirá adelante seguirá esa teoría eh, bueno pues lo he dicho que yo pues que se toquen eh, mira el todavía creo que, que fue ayer ¿sí? un amigo mío por por internet pues comentaba el, la noticia un artículo en el que falaba pues un rapaz eh, que en el momento tuvo enfermo de un, de un cáncer bastante bastante potente eh, y bueno pues que daba en unos tres meses de vida y decía el rapaz que, que estaba bueno que ya estaba curado ya muchos años y decía que conseguirá curar gracias a, a utilizar técnicas del, del reiki ¿eh? Eh, y el rey, que perdonadme, pero no, a ver, ni siquiera soy quien para pa deciros lo que ya, aunque se haya grandes raro. no tengo una puñetera idea. Creo que tiene que ver, yo pensaba que tenía que ver con algo de eso, de la imposición de manos, pero por lo visto, bueno, no lleva así, o no lleva solo eso, son más cosas, porque este rapaz de lo que falaba y era de la de la una cosa que él llamaba la visualización creativa, ¿eh? El, el mi amigo, digamos que decía: Madre Dios, pero, pero, por favor, pero, pero, ¿cómo va a curar eso un cáncer? Curaría por otra cosa. Y bueno, pues yo acuérdome que, que contesté, y, diciendo, y bueno, pues, eh, a ver, a lo mejor, pues, eso en lo que él se base, que tampoco me puse a profundizar en el, en el artículo, que si yo sí si se basa eh, en algún tipo de creencia, algún tipo de, de mito. Eh, pues a lo mejor no es muy acertado pero la la ciencia oficial la ciencia oficial la psicología en este caso está bueno pues empleando una técnica que básicamente consiste en, en eso en en la, en la visualización y en más cosas eh, en, en así en resumidos cuantes en tomar el control consciente ¿m? voluntario de una serie de procesos del organismo que habitualmente son automáticos y, y que como no prestamos atención a ese automatismo y sencillamente lo dejamos furular pues bueno, eh, terminen siendo involuntarios pero parece ser ¿eh? según estamos viendo gracias a, a estas técnicas de la retroalimentación, el biofeedback, que lo llamen, que lo llamen usando la palabra, el término en inglés, sería la biorretroalimentación, o ¿no? la retroalimentación biológica, eh, pues que ya es sencillamente el, el alcanzar la conciencia ¿eh? de cosas que son supuestamente inconscientes, automáticas, de procesos que son supuestamente automáticos, involuntarios y convertirlos en voluntarios, y es decir Eh, manejar el propio el propio organismo. Eh, normalmente lo que hacen es eh, bueno pues enchufar a la, a la persona pues que tiene algún tipo de, de enfermedad. ¿no? Eh, normalmente enfermedades que tienen que ver co, con eso que llaman el estrés, con la preocupación, bueno que oh, joder, jode mucho al, al organismo, eh, porque las situaciones de, de estrés son situaciones en las que Eh, bueno, pues acumula tensión muscular, eh, estrechense los los vasos sanguíneos, bueno, pues todo lo que es necesario para responder a un peligro cuando, cuando éramos animales. Pues bueno, pues bueno, cuando hiéramos, verdad, pues seguimos siendo animales, pero bueno, cuando éramos animales que vivíamos en el bosque, pues a lo mejor el peligro y era cuando viamos un oso, entonces bueno, pues venía bien, ¿eh? que los músculos se tensaran para poder correr más venía bien que, que el ritmo cardíaco y respiratorio se aceleraren para eh, para poder responder a los requerimientos de tener que, que escapar de un depredador mm, lo que pasa que ahora en estos tiempos los peligros de situaciones de miedo pues bueno pues son diferentes y no son a lo mejor tan tan físicos eh, no son tan físicos Bueno, pues sí, hombre, puede ser que, que te hagas en medio de la carretera y que veas venir un camión a todos y digas, su oh, coño! Pues todo va a correr, ¿no? Bueno, vale, pues en ese caso sí, pero en otros casos puede ser sencillamente que, hostia, pues que diz que, que diga fulano que las cosas van jodidas es una empresa y que igual van a cerrar y que van a echarnos a todos. ¿eh? Entonces tienes también una, una situación de, de miedo, de preocupación, ¿eh? de estrés, ¿eh? pero en ese caso, aunque la respuesta sea ya la misma, la pues de involuntaria del organismo si ella la misma pues resulta que no tienes ni que correr ni que eh, ni que ninguna cosa haces entonces bueno pues digamos que hay una cómo lo llamaríamos sobrecarga eh? Eh, una sobrecarga que, que no gastas que no utilizas bueno y en fin algo así y eso deriva en, en determinadas enfermedades de esas que llamen por el estrés Y bueno, pues por lo visto pues esas situaciones de la tensión muscular, de, del ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y demás, pues son cosas que son automáticas, pero que fácilmente pueden convertirse en, en voluntarios, fácilmente pueden, bueno, fácilmente pueden decir, ¿eh? con un entrenamiento pueden llegar a someterse al, al, al autocontrol, al control voluntario. de estos de, del biofiper, de, de la retroalimentación biológica lo que faen a la gente esa que está enfermo, pues conectarlos a un máquinas pues eh, pues una máquina de electromiografía, de electrocardiograma, de eh, potenciales evocados, bueno, pues la que sea más más interesante más a fallaiza, y de esa manera pues van avisándolo, eh, los que van revisando los registros a la máquina, mira, pues ahora tienes tensión, que notes, ¿qué tal? ¿Eh? Y ellos entonces van aprendiendo, coño, pues cuando estoy tenso, lo que noto ya esto, pues entonces, joder, pues voy a intentar hacerlo de otra manera, voy a intentar notarlo, o cuando lo note, pues entonces les voy a poner en práctica estas técnicas de relajación que me, que me están enseñando. ¿Eh? Siempre que notes esta sensación, ¿eh? que esta sensación, pues bueno, correlaciona con... Eh, siempre cuando va a pues eso, la... la tensión muscular excesiva. Venga, pues entonces es, voy en ese momento a utilizar una técnica de relajación muscular, a ponerla en práctica. Bueno, pues una, una cosa así. Eh, también se sabe, y bueno, pues está sometido a, eh, a muchos estudios a lo largo de los años, eh, por, por disciplinas como la psicología, eh, que la, el, el estado emocional... tiene una influencia muy directa sobre el sistema inmunológico. ¿sí? Y que <coughs> un aspecto muy importante a la hora de, de conseguir la curación tiene que ver con, con que el estado inmunológico eh, tea fuerte, te potente. Y una manera de conseguir que, que el sistema inmunológico tea fuerte, te potente, y eh, bueno, pues tener buen ánimo. ¿sí? ...tener eh, una buena estrategia de afrontamiento a la enfermedad... ...estar eh, de buena, ser es optimista, estar convencido de que se va a curar... ¿eh? ...de que nos vamos a curar... ...increíblemente eso puede curar incluso el cáncer... ¿eh? Bueno, vale, ...alguno me dé exagerado, eso no puede ser tal... ...bueno hombre, a ver... <coughs> ...digamos que solo eso a lo mejor no puede curar el cáncer... ...pero que el hecho de que una persona se, se desee... ¿Eh? pues puede hacer que la que la enfermedad avance mucho más rápido y el hecho de, de que una persona te activa, te acontenta, te optimista en la medida que se pueda estar en esa en esa situación pues puede contribuir a que aquello frene a que ¿eh? aquello frene o que incluso aquello se, se sume a sí mismo que bueno, pues puede pasar yo tengo la desgracia de, de, bueno, pues de haber visto un a un familiar que simplemente un momento en el que he dicho acabose y en ese momento, pues bueno, pues un cáncer que, que, que arrastraba mientras muchos años, pues en el momento en el que el considero que ya que se acabara, que llevaba arrastrando muchos años y que bueno, pues que estaba relativamente bien. De hecho, de vez en cuando, pues tenía oye, pues de algún bajón de algún de algún ataque, digamos, ¿eh? Eh, de algún brote potente. Pero bueno, que volvía, qué tal. Y un momento en que he dicho que no, a los dos días de decir que, que no había habían que hacer, metíos en cama, no volví a salir de cama, y bueno, pues murió. ¿Mm? Murió en poco tiempo. Y de la misma manera, pues tenemos por ahí ejemplos de ¿eh? del que afronta, del que está contento, del que sigue al antre, y bueno, ¿Mm? ¿ye abondo con eso? ¿ye suficiente? Posiblemente no. pero ayuda, ¿eh? seguramente ayuda. Eh, todo esto viene en cuento de que eso de la visualización creativa no desea de ser lo mismo. ¿eh? El, el hecho de visualizar, bueno, lleva, una de una técnica que ya, que ya está utilizada en los pabellones de quimioterapia. ¿eh? El hecho de pedir a los pacientes que mientras están recibiendo la quimioterapia que visualicen. Que visualicen a la, las moléculas de la sustancia quimioterapéutica eh, Destruyendo a, a, la, a, a las células cancerígenas eh, Eso formula Eso claro que fornula eh, y como estar dando fuerza El, el visualizarte ganando Estás eh, dándote fuerza Hay una técnica Me parece que en un hospital de, del Brasil Me parece que llegue, Yo cuando lo vi, dije, esto es la mejor idea que, que se pudo tener. Esto es la mejor idea que se pudo tener. Que lleguen en, en la planta de, de, de oncología infantil, ¿sí? eh, los bolses de la, de la quimioterapia que ponen a los niños, eh, esos goteros con, con las sustancias quimioterapéuticas que ponen a los niños en vena, pues mételes en una, una casina, ¿eh? Eh, allí en el gotero, me en una casa con, con el símbolo de un superhéroe ¿eh? de superman el despertar el de batman el, ¿eh? la s de superman la, la araña de spiderman ¿eh? y, y dicen yo esos niños que, que están metiendo yo superpoderes ¿eh? y bueno pues joder yo una técnica para que para que los niños eh, se, estén en un en un mayor estado emocional y y resulte más más fácil ¿eh? luchar contra contra sí si, contra sí si cáncer ¿eh? qué palabra eh? ¿Qué, qué término qué concepto luchar supuestamente si, si nosotros no tenemos nada que ¿eh? que decir voluntariamente si la nuestra voluntad no tiene influencia ninguna en la enfermedad ¿eh? si es totalmente independiente el proceso biológico de, de la enfermedad porque no ¿eh? vamos a hablar de luchar ¿cómo una persona puede luchar si no tiene ningún tipo de influencia? claro que la tiene, joder claro que la, claro que la tiene eh, el contexto por ejemplo es importantísimo, pues, estas cosas ¿eh? yo, mira y de verdad que, por ejemplo el, no sé cómo hay el hospital nuevo todavía por fortuna, bueno, pues, tuve ahí en consulta pero, por fortuna todavía no tuve ni para mí ni para nadie no conozco las habitaciones, no sé cómo son pero que yo con el viejo muchas veces decía a ver aquí lo normal y es venir a morrer es imposible que esto ayude a nadie a sanar aquellas habitaciones mal pintadas aquel yo feo todo tabes vez allí tal vez de pasión y es imposible curar de aquella manera Digamos que te van poniendo todo lo necesario para que fuera lo más complicado del mundo, curarse. ¿Mm? Cuando, joder, pues el mero hecho de, de que te ha pintado, de que haya plantes, de, de que te ha guapo, de, de, de que sea agradable. ¿eh? Pues todo eso seguramente contribuiría a que, a que la curación fuese más, más, más sencilla, más, más fácil, ¿no? vaya va joder para mí personalmente pasme pasme que sí ¿no? que sería que sería así no pero pero bueno oye eh, bueno por cierto una cocina después de todo este rollo eh, yo aquí lo que pretendía ya era hacer publicidad de, eh, de, de lo de, de lo del mi amigo del, de la sala de acupuntura esa de la eh, de la acupuntura del, el roble ¿eh? la plaza de alguien también, todo bien, buscadlo que coño, buscadlo en la su página web en punto .co .com punto .org ahora me lo sé, creo que punto .com, joder eh, sí, joder ¿eh? eh, practicadlo, ya veréis como como presta, joder que, que sí, hombre, que sí, que que forrula, que presta, que lleva que una cosa realmente guapa ¿eh? el motivo por el que forrula que os lo explique el mayor ¿Eh? yo yo no ya sabes, yo aprendí de mucho maestro de nada yo no tengo repute de un día que venga el, el trovador aquí conmigo como vino tantas veces pues pedimos y que ¿eh? que nos explique en qué consiste eso y qué base tiene todo el tema este de todo el tema este de la de la acupuntura vale sí sí preguntamos y lo preguntamos y lo <risa> De alternativa amigos, esto se termina se termina por esta noche ¿eh? y como siempre ¿eh? un saludo muy grande a todos los que tuvisteis aquí un saludo muy grande a todos los que sintieron la heredonia por de la frecuencia modulada un saludo enorme a la Narco West ¿eh? a Westana que tuvieron aquí sintiéndome y acompañándome por el chat un saludo muy grande a todos los que sientan esto Descargándolo por el archivo punto o un saludo muy grande a todos vale venga y picháis coño acupunturais y sobre todo tenemos coñas vale venga hasta la semana que bien coñaceos Para que ahora sepas que esto es un cabelo pura y simple tomadura de pelo. Uh.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 Tu silencio dales duro que te dio primero. Unete a la disidencia piensa y que no Que no, que no, que no te cojan. Que no, que no, que no te Que no, que no, que no te cojan. Que no, que no, que te cojan. Que no, te Que que no te cojan.